Hola Argentina, muy buen día. ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de FARCO, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos acá en nuestro centro de producción ubicado en la ciudad de Rosario para compartir con ustedes nuestra primera edición de hoy, viernes 8 de septiembre de 2023. l Las organizaciones inquilinas se manifestaron en el Senado contra la reforma de la ley de alquileres. Durante una nueva reunión del plenario de comisiones, representantes de las personas que alquilan en distintos puntos del país reclamaron que no se avance con el proyecto que tiene media sanción de la Cámara de Diputados. El debate pasó a un cuarto intermedio hasta el miércoles para intentar firmar varios dictámenes para llevar luego al recinto de la Cámara. g e r v a s i o Muñoz de la organización Inquilinos Agrupados reclamó mayor voluntad política frente al poder inmobiliario cuyos representantes estuvieron el miércoles en el Senado. Si conseguir un lugar donde vivir en Argentina es entrar a una cueva de ladrones, a que nos desvalijen, a que nos hagan firmar contratos completamente ilegales, a que si t e n é s hijos no p o d é s alquilar, a que si sos monotributista no puedes alquilar, de verdad la discusión es el plazo del contrato de alquiler. Vamos a sincerarnos un poco. Ahora, lo que sí hace falta es que ustedes, en el Congreso Nacional y también en el Ejecutivo, den una señal clara de qué es lo que va a suceder. Van a tener que dar una señal clara y rápida sobre esto, porque finalmente quien está gobernando es el mercado inmobiliario, quien está decidiendo cómo se vive en la Argentina. Son los que vinieron ayer. Lo que vino ayer es una corporación, es una corporación que decide ni más ni menos quién puede conseguir un lugar donde vivir y quién no. Y para eso se necesita un Estado mucho más fuerte y mucha más voluntad política. También me parece que tenemos que Ser mucho más claros con a quién queremos representar. Hay que dejar un poco la culpa de nombrar al jubiladito con una vivienda en alquiler o el que tiene una o dos viviendas. Esos no, esos no organizan el mercado del alquiler de vivienda en Argentina. Los que lo organizan son los que se sentaron ayer. s e r v a c i o Muñoz de la organización Inquilinos Agrupados repitiendo las críticas que hicieron otras organizaciones que agrupan a inquilinos e inquilinas contra la reforma de la ley de alquileres que tiene media sanción de la Cámara de Diputados desde Juntos por el Cambio buscan darle sanción definitiva a ese proyecto que viene de diputados y que Reduce de tres a dos años los contratos y permite actualizaciones cada cuatro meses. En Unión por la Patria pretenden un dictamen propio con modificaciones a esa media sanción. Como decíamos, el debate en comisiones del Senado se retoma el miércoles que viene. En Santa Fe se elige gobernador el domingo, pero en Rosario la lucha por la intendencia será para alquilar balcones. Los detalles con nuestro compañero Félix García c o l o m b i desde aire libre Radio Comunitaria. Santafecinos y Santafecinas a elegir. El domingo se vota en la provincia de Santa Fe y hay expectativa de algo nuevo en Rosario. Recordamos que en la provincia de Santa Fe no hay reelección para la categoría gobernador o gobernadora. En las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias que se llevaron a cabo el 16 de julio, votaron casi un millón ochocientos mil ciudadanos, representando algo más del 63% del padrón. En las p a s o el candidato a gobernador Maximiliano p u l a r se impuso en la interna de Juntos por el Cambio y fue el candidato más votado. De todos los candidatos y candidatas, de esta manera la alianza que invitó a votar por derecha en Santa Fe sacó el 63 por ciento de los votos, sumando los votos de Puyaro, Carolina Lozada y Mónica Fein, la ex intendenta de Rosario. Quien disputa la gobernación por el Partido Justicialista y aliados será el senador Marcelo l e w a n d o w s k i que tiene el partido más difícil, ya que junto a otros precandidatos del justicialismo quedaron a veinte puntos de distancia de Puyaro y sus amigos. En la ciudad de Rosario, la expectativa está en la posibilidad de que después de más de tres décadas se produzca un cambio profundo. El actual intendente Pablo h a p k i n que viene de una desgastada gestión, se enfrenta a una potente propuesta que encarna una fuerza local como el Partido para la Ciudad Futura, sectores independientes y peronistas. Juan Monteverde es el candidato de Rosario sin miedo, espacio que se posiciona con chances de ganar en la ciudad de Rosario el domingo. El conteo de los votos se estima que sea más rápido esta vez, ya que será solo el sistema de boleta única de papel el que se implementará el día domingo. El pronóstico es reservado, pero el cronista tiene algunas fichitas en el bolsillo para apostar por una nueva esperanza que termine con el miedo y pueda construir futuro en Rosario. Reportó para el informativo Farco, aire libre radio comunitaria de Rosario. Encontrarnos en Facebook, facebook.com/barcaargentina. El tercer malón de la paz reclamó que los diputados y candidatos digan si apoyan o no sus reclamos. Lo hicieron en un mensaje que dieron desde la Plaza Lavalle de Buenos Aires. Donde recordemos sostienen hace más de un mes una permanencia pacífica para reclamar la anulación de la reforma de la Constitución de Jujuy. Vamos a escuchar al cacique n é s t o r Jerez del pueblo Ocloya. El t e r c e r m a d ó n d e la paz informa que no está comprometido con ningún partido político y sí hace la invitación a la Plaza del a Valle, enfrente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a que se acerquen los 257 diputados. Los 72 senadores y los candidatos a presidente a que vengan a expedirse, si van a acompañar la demanda que trae el balón de la paz en defensa de los derechos y la soberanía de todos los argentinos, en defensa del agua, de los bienes naturales y de la madre tierra que nos da la vida, o van a ser los cómplices de la continuidad de genocidio y el exterminio de los pueblos que se ve reflejada en la Constitución de la Provincia de j u j u y ¡Vaya manos! ¡Vaya! Vamos ahora Formosa porque allí el sindicato d estatales e Ate prepara una huelga provincial por un aumento salarial del 70% que están pidiendo. Nos informa nuestro compañero Guillermo Guillen desde FM La Nueva. Hola compañeros, compañeras y oyentes del informativo Farco. Ate Formosa prepara un paro y movilización para el 15 de septiembre, e x p r e s a a raíz de la falta de respuesta del gobernador r i o Infrán ante el pedido de aumento de sueldo que lo vienen realizando hace varias semanas atrás. Carlos Villasanti, secretario adjunto de Ate Formosa, esto nos decía. Si sí, hemos convocado a un paro para el día viernes 15, que sería la semana que viene, en caso de no tener respuesta al pedido que hicimos ya. en el mes de julio donde planteábamos una necesidad de recomposición salarial de un 70% había cuenta de que la inflación nos está pudiendo parar sigue en ascenso y más aún después de la devaluación que tuvimos En el mes de agosto, después de las de las elecciones de las pasos. Además, para que la movilización tenga visibilidad, viajarán trabajadores y trabajadoras del interior a capital para sumar fuerzas. Hasta hoy no tenemos respuestas ni por la negativa ni por la positiva. La, la semana ante pasada hemos tenido una reunión con el consejo directivo provincial más el cuerpo de delegados de de capital, donde nos autorizaron a la comisión administrativa eh, que en caso de no tener respuesta de convocara un paro y movilización y para que nos puedan acompañar también es e d í a en la movilización acá vamos a poner los recursos que sea necesario para que los compañeros nos, nos acompañen ese día. Lidasanti comentó sobre el porcentaje. y reclamó una ley de paritarias. Concretamente pedimos un 70%. Ahora vamos a ver qué es lo que el, el gobierno resuelve otorgar, porque como no tenemos ley de paritaria, no no tenemos lugar donde ir a discutir eh, salario ni condiciones de trabajo. Entonces lo que hacemos es un pedido formal eh, a través del escrito que presentamos al gobernador y bueno después e s p e g a m o s el anuncio que Reportó para el informativo Farco desde la ciudad de f r m o s a g u i l l e r m o Guillén de la Nueva, 98.1 Vamos ahora a Córdoba porque allí las explosiones que se están realizando para avanzar con la obra de la Autovía de Punilla están afectando a chicos con discapacidad en Cosquín. Nos informa nuestra compañera Isadora de Torres desde Radio Garabato. Buen día para todos los oyentes de la red Farco. Autovía de Punilla. Fuerte impacto en la salud de los habitantes. Siguiendo con el trazado y la construcción de la autovía, actualmente se están llevando a cabo detonaciones en Cumbre Azul. Para hablar sobre esto, La Garabato se comunicó con Solange, mamá de Francisco, un niño con hidrocefalia de la zona de c o s q u í n Todos mis hijos tienen, tienen discapacidad, tienen a u t i s t i f i c a d o tienen eh, retraso m u r a r i v o y epilepsia. Cada vez que hay d e o e a c i o n e s ellos descompensan, los pone en riesgo continuo. Todo es algo que no contempla la ley de discapacidad. Nosotros estamos hablando de niños con capacidades diferentes. Tienen una condición de vida completamente diferente a la condición que tiene un niño sano. En las vacaciones de invierno ellos no pudieron estar en casa. La justicia prácticamente me acorraló para que no decida l l e v á r m e los todos los días a comer como si eso fuera un premio para los chicos. A los chicos no les gusta salir a comer. l o ¿no? s niños que están más bien aislados y se sienten bien en su casa, en sus cuartos. Fue marchado de tribunales de c o q u n d i o l lugar al pedido de la media cautelar. En la medida cautelar están las e p i c r i s i s de las internaciones de Francisco, como así las indicaciones de su n e u r ó l o g a de cabecera. Están avalando qué es lo que están pasando los chicos y lo mal que le hace. Las internaciones están todo el tiempo. Ahora llegan hasta el colegio. e s t a juez a que l e v a n t ó la medida del juez. que no es que paraba la obra, ¿no? Sino que el juez dijo pongamos a h a a l v o a los chicos y después continuemos la obra. Está completamente comprobado que esta jueza, que es la de la cámara 2 c o n t e n c i o s o 2 dos de Córdoba Capital, discrimina a las personas con discapacidad y esto es atroz. Respecto de la situación judicial actual, nos comentó lo siguiente. Desde marzo vienen prometiendo atención psicológica, y contención y hasta ahora no tienen nada los chicos. Hace unos días se presentó la ampliación de la demanda, pero es muy poco lo que se pide. Se está pidiendo que el Estado les dé a ellos la seguridad de tener una obra social. Se solicita que construyan el cuarto acústico para que los chicos estén a salvo, digamos. Además, Solange nos contó sobre la radio abierta que se está organizando con el objetivo de visibilizar las irregularidades y violación de leyes ambientales y derechos humanos que es. Esta obra ilegal está llevando a cabo. Todas las asambleas de la zona, tenemos las brigadas, las radios, los periodistas, organizaciones de discapacidad. Hay muchísimas personas que, que están acompañando en esta lucha desde el principio. En el sábado 9 la feria a r o ecológica en la ciudad de Córdoba de las 10 de la mañana. Reportó para Farco desde el noroeste cordobés en San Marcos Sierras Radio Comunitaria Garabato. Visita nuestra agencia de noticias: agencia.farco.org.ar. En San Martín de los Andes, en provincia d e Neuquén, se escucha el informativo Farco en el 91.1 FM p o c a u l y o la radio comunitaria del pueblo. Hasta aquí llegamos con nuestra primera edición informativo Farco de este viernes 8 de septiembre de 2023. c r i s t i a n Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos encontramos en la segunda del día. Chao. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.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 En cinco minutos con t u c e l u puedes chequear tus redes, revisar los mails, mirar tres videos o abrir una cuenta digital con Credicop m ó v i l La que necesites: cuenta corriente bonificada por un año o caja de ahorros personal gratuita. a b r i l a s desde Credicop m ó v i l cuando quieras, las 24 horas. Es simple, rápido y sin trámites previos. Bajate la app Credicop m ó v i l opera con tus cuentas y conoce un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable la cartera comercial exclusiva para aperturas a través de Crédico Mobile entre el 25 de julio 2023 y el 31 de enero 2024. Más información en t r i p l e u b a n c o c r e d i c o c o m